Carolina, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, pato. Bien, bueno.、Eh, habíamos conversado ya sobre el, la negativa prácticamente del gobierno de dar información sobre este tema, porque te habías dirigido a algunas dependencias y ninguna te había respondido lo que vos habías pedido. Pero tengo entendido que también fuiste a la justicia, Carolina, ¿no? Sí, fuimos a la justicia con, con otra vecina de Vierma,、eh, no representando a la asamblea, simplemente como ciudadanos. Ajá.、Uh -huh. Y bueno, nos encontramos que claramente el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo、eh, han formado una corporación tan fuerte que ninguna de las dos partes ahora quiere dar información.、Eh, nos rechazaron el amparo,、eh, los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia. En concreto, el amparo era. Para que, diera, para que te diera más información, ¿no? El amparo es exclusivamente informativo.、Uh -huh. Es marcado en la ley 1829, que es acceso a la información pública,、sí. que entendemos que se sigue violando en Río Negro,、eh, y está amparado también en la constitución、eh, nacional.、Uh -huh. No es algo que se nos o c u r r e、eh, así, graciosamente, ir a molestar a la justicia.、Uh -huh. eh, bueno. El amparo fue rechazado por los cinco jueces del Superior Tribunal porque、eh, para ellos resulta formalmente inadmisible y dice que, que es con costas. Ah,、Hasta、tenés ahora, que pagar el c i f a <ríe> Sí, pero el tema es que en la sentencia, donde debería estar aclarado,、sí. eh, no dice c u á n t o s son las costas tampoco. Ah, Se ve que estaban apurados para alargar la resolución y se olvidaron, o es. A modo de、eh, muchachos, no pregunten más porque en la próxima, en la próxima resolución que tengamos que emitir、uh -huh. va a estar un número escrito.、Uh -huh. Pero pueden、uh -huh. sacar otra resolución porque entiendo que es una sola vez una resolución y no hay más. O sea, te olvidaste, Entonces, te olvidaste. El tema es que hasta ahora no fuimos formalmente notificados、ah, de esta decisión.、Claro. Eso está fechado el día 9, el día justo de la marcha. Eh, y a, a ninguna de las dos amparistas nos llegó una notificación formal. Esto lo bajamos de, de la página de justicia, que es acceso también a la información pública.、Uh -huh. eh, pero efectivamente no estamos notificados. Igualmente estamos pensando en rechazar esto,、eh, en hacer una nueva presentación.、Uh -huh. eh, Y si、no. llegado el momento tenemos también el, la posibilidad de presentar un recurso federal, porque es una cuestión que, que no solo queda en Vierma o en la provincia de Río Negro, porque la instalación se pretende hacer acá, sino que es una cuestión del Estado Nacional. Claro. Ahora, Carolina, ¿qué es lo que, te, lo que sí te informaron desde el gobierno, l a d e p e n d e n c i a donde consultaste? No, En realidad,、eh, la respuesta de, de la Secretaría Legal y Técnica es que al día 27 de junio, que es lo que nosotros agregamos cuando presentamos el amparo,、eh, en esa oficina no había、eh, ningún convenio o acuerdo de lo que estábamos pidiendo、uh -huh. en relación a lo que es la, la instalación de la planta nuclear. Eso era legal y técnica, ¿no? Pero también preguntaron, tengo entendido, Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? La Secretaría del Medio Ambiente no respondió absolutamente nada. Ah, no contestó directamente.、Eh, y el gobernador tampoco.、Ajá. Entonces,、eh, nosotros ahora, en un rato más, vamos a ir hasta la justicia, porque al no notificarnos también nos hacen perder tiempo para poder responder. Claro.、Eh, entonces, ahí queremos ver el expediente, porque lo que dice el fallo、eh, no hace mención alguna que haya pedido la justicia informe al Ejecutivo. Entonces, si se quedó con lo que nosotros presentamos, la justicia no cumplió, entendemos, con lo que nosotros le pedimos en el amparo.、Uh -huh. Porque es muy claro, es、eh, que se ordene al Poder Ejecutivo de la provincia a brindar información que fue oportunamente pedida.、Eh, y eso no hace nada más la información que nosotros le pedimos en el amparo. No es solamente a los convenios y a los acuerdos. Es también tomando las palabras de los, del propio gobernador o la secretaria de Ambiente o del mismo Gadano,、eh, que nos informen、eh, detalles técnicos del funcionamiento de la planta, tratamiento de los residuos,、uh -huh. la disposición final, los estudios de impacto ambiental realizados o que se vayan a realizar, y también si tienen en cuenta que son áreas naturales protegidas, las que existen en toda la costa atlántica.、Uh -huh. que en, en eso, y le hacemos mención en el amparo, Hay legislación local、eh, en cada, desde, arrancando del partido de Patagones, Viedma, San Antonio y Sierra Grande, son declaradas zonas no nucleares.、Eh, y la justicia se quedó con la respuesta esa, que es la nada misma de la Secretaría Legal y Técnica, que ahí no hay ningún acuerdo o, o convenio firmado. Entonces, bueno, era de esperarse que esta decisión de, de la justicia de nuestra provincia. está,、eh, Bueno, ¿qué es lo que sí saben ustedes de esto? ¿Qué es lo que se ha hecho público de todo esto? Nosotros sabemos lo mismo que sabe todo el que lee el, un diario o escucha la radio.、Eh, hace, desde el 16 de mayo, el gobernador, cuando nos anuncia desde China que se firmó、eh, un acuerdo, ahí、eh, ese día el gobernador hace m e n c i o n a ¿Cómo se va a desarrollar la zona donde se implante、uh -huh. esa central? Diciendo que va a haber hospitales, escuelas, comercios, rutas.、Sí. Y, y en esa misma nota, cuatro r e n g l o n e s más abajo, hace la aclaración que, que debe haber distancia razonable entre los centros poblados y, y、uh -huh. la planta nuclear. ¿Por qué será, no?、Eh, yo creo que. <risa>、eh... <risa> bueno, ¿Por qué no s p o r qué será que no puede estar en la calle 25 de mayo, por ejemplo, no? No, aparte, hay una cuestión muy básica que no hay que ser ingeniero nuclear para、mm, darse cuenta. Claro, seguro. Las plantas, las plantas que están instaladas en Argentina, que son para generar sí energía, tanto en Córdoba como en Buenos Aires,、eh, están ubicadas en los lugares más cercanos donde va a ser la consumición de esa energía. Sí.、Uh -huh. eh, Tampoco nos dicen acá, lo ponen acá para quién va a ser esa energía y el costo del traslado que va a poner. Claro, p a r a que llevar a Buenos Aires, acá no necesitamos. Y si no te digan para qué es, porque de un lado o del otro que lo veas,、eh, acá hay algo que está mal desde el inicio. Si los acuerdos se firmaron como dicen, ¿cuál es el problema de no mostrarlo?、Uh -huh. ¿O hay otra alternativa? Que todo lo que están diciendo como una cuestión mágica que van a venir a salvarnos la vida de los renegrinos con fuentes laborales es vender humo porque realmente no debe haber nada,、uh -huh. o si no, ¿por qué no tendrían que mostrarlo?、Claro. ¿no? Eh, por ahí sería bueno que, que nos muestren, porque no estamos diciendo más allá que no, no compartimos de esta cuestión de la energía nuclear. Eh, no estamos rechazando fuentes laborales, estamos pidiendo información:、eh, cuál va a ser el funcionamiento, dónde van a estar los residuos.、Eh, son cuestiones que van más allá de nuestra permanencia en esta tierra.、Uh -huh. Es algo que sabemos todos que va a afectar a millones de generaciones futuras y que es una planta que jamás estuvo en funcionamiento en el mundo. No es una réplica de atucha o de embalse. No, esto es algo totalmente nuevo y estarían probando. A ver cómo funciona.、Uh -huh. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar ese riesgo?、Eh, creo que los remedinos nos merecemos un poco más de respeto、eh, porque creo que somos personas bastante inteligentes. Entonces, bueno, estén a favor o en contra de la planta, que no es lo que se está discutiendo. Nosotros acá estamos pidiendo información, no le estamos negando la instalación de la planta.、Uh -huh. eh, ¿Está? No, no nos pueden tratar así.、Eh, y Y más teniendo en cuenta las declaraciones del propio a a d a n o、eh, que dice que va a ser en la costa renegrina, que hace aclaraciones que, que el gobierno de Río Negro no se opuso cuando Nación adelantó el proyecto.、Uh -huh. eh, también aclara que, que lo único que quedaría para firmar son los acuerdos de construcción y financiamiento y pone una fecha límite que deberán firmarse antes del mes de noviembre. Y en ese, en ese mismo reportaje, este hombre dice que los convenios ya se rubricaron en China, los convenios iniciales entre la Central Neuroeléctrica Argentina y la Socia Asiática. Entonces, bueno, si ya está todo cerrado, ¿cuál es el problema de mostrarlo? Tenemos、claro. derecho a la información. No se pueden violar todas las leyes habidas y por haber. Están violando el acceso a la información pública, están violando la ley provincial. Que, que habla específicamente y es muy clara, solamente hay que saber leer. Habla de, de la prohibición del ingreso, de transporte o transbordo en Río Negro de todo lo que tenga que ver con residuos radioactivos o desechos o residuos tóxicos. Están violando la Ley General del Ambiente, que es nacional.、Sí. Eh, también es clara en el artículo 2: hay, hay un ítem que, que dice que hay que organizar. e Integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma.、Uh -huh. ¿Y, el consenso, entonces, y el consenso que esto debe tener, obviamente. Y, sí, pero parece que no... Que el ciudadano no es tan importante como、uh -huh. en alguna ocasión se lo quiere hacer creer. Bueno,、eh, Carolina, bueno, a la espera entonces de cómo van a seguir este tema ustedes, ¿no? si van a apelar, si van a hacer otra presentación、eh, y. Teniendo la certeza que hay mucha gente que está atenta a esto, ¿no? Algún vecino lo tenía que hacer, lo hicieron ustedes. Y bueno,、eh, atentos a lo que ocurra con esto. Eh, gracias eh, lo, por el. ¿sí? Lo, yo quería aclarar esta situación. Lo, los jueces del Superior Tribunal son cinco. Sí. De los cinco, Zaratí, Pichinini y Baroto votaron para rechazar. Sí. Mansilla y a b k a r i á n、sí. se abstuvieron. Ajá. Para nosotros es un tema que. Tendrían que haber puesto su voto realmente y no o b t e n e r s e porque también es、eh, que se está pretendiendo cuidar la vida hasta、uh -huh. de ellos.、Uh -huh. eh, y no es un tema como para dejar、eh, tres a dos y no importa, ya está perdido el amparo.、Uh -huh. eh, los jueces, en este caso, como muchos otros,、eh, deberían poner su intención, porque para eso están, no para alinearse a tres que ya. Ya decidieron、uh -huh. qué hacer con un recurso.、Eh, sobre el final, Carolina, vuelvo sobre el tema central,、sí. porque me quedan algunas dudas. En concreto, ¿cuál es la argumentación de por qué le rechazan el amparo? Porque consideran la justicia de la provincia de Río Negro que la respuesta fue,、eh, fue, brindada, fue brindada a nosotros、uh -huh. desde la Secretaría Legal y Técnica, donde hace mención que.、Uh -huh. El día 27 de junio ¿Sí? no se ha recepcionado convenio o acuerdo alguno. Son a la vivos,、temática. ¿eh? Qué bárbaro, da vergüenza realmente que contesten eso porque ellos, como todos nosotros, sabemos de qué está esto, ¿no? Y de que el gobernador ha hablado y que la información no alcanza. Bueno, patético realmente. Bueno, Carolina, seguimos、sí. el tema de cerca, ¿eh? Un abrazo. Muchísimas gracias.